Luciana Matza acerca novedades del mundo de la medicina en, otro, en otro día. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Bueno, nos estamos preparando porque se acerca ya la temporada invernal, empezaron las campañas de vacunación y se hace mucho hincapié en la población infantil. ¿Por qué? Sí, sí creo que es importante aclarar algunas cosas. Una es que Eh, si bien no hay un número eh, alto de casos en este momento uh -huh. de gripe, en realidad hay algunos casos esporádicos. Uh -huh. O sea, que el que tuvimos una epidemia importante el año pasado, más o menos hasta el mes de agosto, pero después en distintos lugares en nuestro eh, país se mantuvo eh, la gripe. Lo que pasa es que eh, ahora lo que uno espera es que, Eh, puede haber un, un aumento, eh, o sea, que ya sea como una especie de brote epidémico. Ahora, ¿cuáles son las medidas entonces que se están eh, tomando? Por un lado, la vacunación, que es una medida que es fundamental, realmente muy importante porque es bien eh, específica, y que por qué va dirigida... En primer lugar, a los menores de 5 años, y porque ellos tuvieron una tasa de hospitalización alta. Claro. Por otro lado, también se, se incluyó al personal de salud, que eso en realidad debería hacerse eh, todos los años. Claro. Eh, y en el mismo nivel, en un primer momento, a las embarazadas. Embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, porque tienen mayor riesgo de tener complicaciones. Y el año pasado fue un grupo que fue eh, muy afectado. Sí, justamente estaba pensando sí. en eso, que hubo también una alta tasa de hospitalización y también hasta hubo muertes de, de mujeres embarazadas. Claro, claro. O sea, el que en este caso eh, se está priorizando la vacunación de las embarazadas y también de las mujeres que están en el periodo que se llama de posparto, o uh sea, -huh. que han tenido a su bebé y es de alguna manera... ...para protegerse, tanto a ella como al, a los bebés menores de seis meses... ...que no pueden recibir eh, la vacuna, ya claro. o sea, se puede dar recién a partir de los seis meses de edad. Bien. Por otro lado, es muy importante eh, la vacunación en todas las personas que tienen algún factor de riesgo... ...alguna enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, eh, diabetes, enfermedades eh, renales crónicas... También las leí que que tienen sí. alguna terapia eh, inmunosupresora, o sea, uh -huh. que baja las las, las defensas. defensas. Bien. También leí por ahí, doctora, a ver corríjame, que también las personas que padecen obesidad y obesidad mórbida más que legítimamente sí, están dentro del eh, factor un grupo de riesgo que que de alguna manera sorprendió el el año pasado uh -huh. eh, porque eh, hubo un porcentaje importante de complicaciones, así uh -huh. que también Eh, se los incluyó eh, como un grupo eh, de riesgo. Claro. Y el resto de la gente que no encuadra dentro de los grupos de riesgo ni dentro de los grupos eh, eh, de edad que eh, están previstos como para eh, cumplir con el calendario con la vacunación de la gripe A, ¿qué hacemos? Desde ya que yo no mencioné antes, pero los mayores de, de 65 años, como todos los sí, años, tienen que ser eh, vacunados. Eh, no quiero dejarlo de mencionar porque por ahí alguien piensa que en esta situación no, no es eh, uh -huh. necesario. Eh, se está tratando de ampliar, por ejemplo, para los contactos de los grupos de riesgo. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se ha incluido eh, a los convivientes. O sea, que es tratando eh, de hacer una especie de, de paraguas sobre todas las, las personas ...que se ha demostrado antes eh, que han tenido más complicaciones eh, con la gripe okay. eh, y ahora también va a depender de, de qué es lo que qué es lo que vaya pasando bueno eh, si, si se ve que hay algún cambio epidemiológico o sea, algún, alguna afectación especial de un grupo como hubo el año pasado por ejemplo de, de los hombres jóvenes o sea de personas de adultos perdón adultos sí. eh, jóvenes y bueno por ahí lo que se, lo que se va a hacer es, es ampliar la vacunación también a, a esos grupos. Doctora, Geraldine Murizasco es mi nombre. Le quería hacer una consulta. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que el año pasado ya tuvieron gripe A? ¿La vacunación le sirve? ¿Ya están inmunizados? Mire, si hay confirmación, o sea, nosotros el consejo es ese, que si, si está confirmado, se hizo el estudio, mm. era eh, se identificó el, el virus de la gripe A, eh, no es necesario... Eh, que reciban este año la vacuna eh, específica. Uh -huh. Pero sí si de pronto, eh, si si hay si está en alguno de esos eh, grupos de riesgo, eh, pueden recibir la vacuna eh, estacional, que uh -huh. en realidad este año viene combinada también con, con la gripe A. Claro, o sea, las trivalentes. Esas son, claro, esas serían indicaciones que son más individuales, más más específicas que dependen también un poco del cuadro que había tenido previamente. O sea, si una persona tuvo un cuadro muy importante con complicaciones, bueno, por ahí en este momento es conveniente que, que reciba eh, la vacuna, la trivalente, o sea, la que tiene la, la cepa estacional, aparte de la cepa de la gripe, eh, digamos, como una manera de, de protegerlo, ¿no? Claro. Estas serían indicaciones más eh, individuales. Y ahora, doctora, está el tema de las vacaciones de invierno. Yo me acuerdo que el año pasado cuando fue, estuvo en boga este tema de la gripe, habíamos hablado con el doctor eh, Néstor Vázquez, que es el director de la Escuela de Salud Pública de la UBA, nos comentaba, nos contaba que a veces esto es algo que la gente del común desconocemos, que en realidad las vacaciones de invierno fueron pensadas justamente planificando los picos de, de infección, de enfermedades durante el invierno para que, evitar que los chicos se concentren en las aulas durante esas épocas. ¿Qué va a pasar ahora con las vacaciones eh, de invierno con el calendario escolar este año en este punto? Y mire, se está, se está evaluando porque el, el tema es que como todavía no no hay un aumento importante uh -huh. eh, de casos, eh, entonces es muy difícil en este momento predecir cómo es que va a venir la la, la epidemiología o sea cómo es que en qué qué momento se va a dar eh, ese pico o sea que yo diría que bueno hay que esperar ahora estamos en en abril en general entre abril y mayo más se, se definen como cómo es que van apareciendo los casos y ahí entonces se puede tomar la la letra decisión claro sí. Claro. Sí. Así y... que eso, lamentablemente, yo, en este momento ya no, no se puede decidir, hay que esperar un poquito, pero estar preparado como para, para tomar la decisión. Exactamente. Y entonces, para los que no tenemos que vacunarnos y en realidad como medida sanitaria para toda la población en general... ¿Cómo podemos Mire, prevenirnos? Y ahí es fundamental. Lo que se mencionó antes, que es el, el lavado de manos y uh -huh. el, el el uso del gel alcohólico, sí. que se, se mejoró, aumentó. Eso es una cosa que es muy buena, eh, porque pareciera que es una medida que, que la que en general la, la población la, la pudo tomar, la adquirió, y eso es muy bueno para no solo para las infecciones respiratorias, sino sí. para, para otras infecciones. Exactamente. Después, lo otro es tratar de evitar la acumulación de gente, el, el hacinamiento, en, en los lugares, bueno, que, digamos, los, los, eh, de la casa, eh, mantener los ambientes eh, ventilados, Eh, esa es otra de las recomendaciones Bien. en los lugares a donde hay eh, chicos chicos el tema del tabaquismo es muy importante porque eso eh, tiene eh, está demostrado que eh, hay una mayor afectación en los chicos eh, en de hogares a donde se fuma, o sea, puede uh -huh. haber mayor impacto cuando ocurren las infecciones eh, respiratorias y, y desde ya en los, en los chicos chiquitos eh, el tema del pecho, la lactancia eh, materna. Siempre muy importante eso. Siempre muy importante, sí, porque eso realmente tiene una protección contra las infecciones respiratorias y las eh, gastrointestinales. Bien. Doctora Rosa Boleña, muchísimas gracias por esta comunicación que tuvimos aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires por seguir promocionando las medidas de prevención que son tan importantes y, como bien dijo antes, no solamente para la gripe, pero para muchas otras afecciones que eh, podemos llegar a contagiarnos por no tomar medidas elementales como el amantamiento o el lavado de manos y justamente, obviamente, evitar fumar delante de muchas, niños. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, gracias a usted, doctora. Hasta pronto. Hasta pronto. Otro día por Radio Universidad.